Guerra secreta, el objetivo controlar el planeta, controlarlo a través del clima. Nueva fase, la humanidad ha centrado en ella. El objetivo es dominar la Tierra a través de sus elementos. Un el tema que vamos a tratar esta noche con un periodista, con un especialista, con un investigador que ha estado en algunas ocasiones con nosotros y hoy vuelve a hacerlo para hablar sobre todo y todo es el planeta. Miguel Ángel Ruiz, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches. Hola, bueno, Silvia. Una guerra con muchos frentes, eh, con muchos eh, contendientes. Estados Unidos por un lado, Rusia por otro, China en medio. ¿Quién está ganando? Bueno, pues eh, van un poco a la zaga. Estados Unidos está generando su cierta su cierta política, ya su pequeño ruido de sables acusando de que eh, Rusia y China ya tienen planes concretos para el Ártico, aun cuando yo creo que ellos también lo tienen. Y ahora mismo lo que hay una posiciona, un posicionamiento muy interesante. Podríamos hablar de una, casi ya de una doctrina, que es una geopolítica del deshielo, es decir, un uso interesado y, y, y casi ya militar, porque se están empezando a, a, a montar una, infra, una infraestructura, en todo lo que serían las nuevas eh, perspectivas, las nuevas alternativas que provocaría el deshielo De, de, del mar Ártico, ¿no? De, de toda esa gran capa de hielo, que además es una perfecta cara B para, para muchas de las cosas que vemos en el día a día, ¿no? Estamos cansados de ver pues Nos estas explicaríamos muchas cosas, porque ¿qué significa el deshielo del Ártico? ¿Qué significa que el polo norte, en este caso, pierda hielo y se abran nuevas vías y mucho dinero, ¿no? Bueno, efectivamente lo que hay es eh, son varias cosas. Por un lado, es la cara B de todo ese teatro que hemos ido viendo a través desde el protocolo de Kioto de 1997 todas esas conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático con todos esos objetivos de, de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, y todo eso que, por un lado, se nos cuenta que van eh, estamos salvando el planeta en cierto sentido y, por otro lado, te das cuenta cómo eh, las grandes potencias no solamente se están repartiendo el Ártico, lo están militarizando y lo que tienen planes que se basan en que eh, este mar se derretirá y será transitable en pocas décadas. ¿no? O sea, que van tomando posiciones, ¿no?, para ver quién se lleva la, la mejor parte. Efectivamente. Además, es que el Ártico tiene dos cosas muy importantes. Primero, es eh, grandes reservas eh, mundiales de gas natural y petróleo y, sobre todo, eh, un mar que, si se hace Eh, transitables, si, si se derrite si, si con los grandes eh, buques ahora que son rompehielos que ya eh, tanto Rusia como China están haciendo acopio de estos, de estos, de estos buques eh, conseguirán, al principio será poco, serán como dos meses al año que puedan hacer esas rutas eh, transitables, pero de lo que estamos hablando es, por ejemplo eh, en China, de lo que sería la ruta desde Shanghái a Nueva York acortaría el trayecto unos 4.000 kilómetros. Eso es prácticamente una semana de acortamiento de trayecto para lo que puede ser un gran petrolero. Entonces, en el fondo, lo que vemos aquí es una guerra absoluta por dibujar un, un nuevo, una nueva configuración planetaria y, como digo, buscamos eh, promoción del comercio y eh, a mejor acceso a recursos energéticos. Los acuerdos eh, para el clima, por ejemplo, Kioto en su momento, el Acuerdo de París son una gran mentira, una forma de engañarnos eh, como tontos a la sociedad y decir eh, cosas que luego no van a hacer? ¿Es puro teatro? Es puro teatro y es pura retórica, ¿no? De hecho, vimos como, por ejemplo, mira, el protocolo de Kioto, que se firmó en 1997, no se activó hasta el 16 de febrero de 2005. Son ocho años perdidos, luego eh, prácticamente no hacer nada, luego vinieron otras muchas cumbres sin arrojar prácticamente resultados, vino Bali, Van Gogh, Bonn, Copenhague, etcétera, etcétera. Pero Finalmente... en se hicieron la foto y lo celebraron y no llegaron a ninguna conclusión. Lo único que hicieron fue repartirse el Ártico, el Antártico... Y repartirse las risas porque claro, se estaban burlando de nosotros. Exactamente, es que eso es lo que están haciendo por detrás. Aquí firman ese tipo de cosas y luego por otro lado pues tienen los planes, ¿no? Por ejemplo, eh Rusia... Eh, lo que ha sido el 9 y 10 de abril de 2019 celebró la quinta edición del Foro Internacional del Ártico en Rusia en el que fueron varios países asistentes y más de 300 empresas rusas y ahí el objetivo es que ellos tienen planes muy concretos muy detallados de, de cómo quieren instalar eh, incluso centrales nucleares de baja potencia para dotar de, de, de electricidad a, a los planes que quieren implantar, etcétera, etcétera quizás hay un poco el más no vamos a decir esto pero el que ha ido más de cara era Trump, porque Donald Trump se salió de, del acuerdo de, de París el 1 de junio de 2017, pero por un lado también es, eh, Trump, Trump es famoso, ¿sabéis? Es también como muy... Por muchas cosas. Por muchas cosas, sí. pero una de las cosas que suele hacer es reírse del cambio climático sí, también, sí, en sí, Twitter, sí, sí, sí. pero curiosamente luego este verano ha hecho una oferta para comprar Groenlandia. Eso en el fondo es un ejercicio de cinismo. ¿Qué significa porque eso? Es que Eh, ahora mismo eh, Groenlandia, aparte de que Estados Unidos también tiene Alaska, es eh, un acceso natural a, primero al Ártico, pero por otro lado es que el valor de, de Trump ahí está siendo como muy muy hipócrita, porque por un lado se queja, de él no cree en el cambio climático, pero precisamente el valor que tiene Groenlandia, Para, para Estados Unidos Es si pierde la gruesa capa de, de, de, hielo. de hielo que tiene Porque ahí tiene acceso A por ejemplo todas estas tierras raras Que ahora son eh, son Estratégicas, que son de importancia capital Para el tema de las baterías de los coches eléctricos Etcétera, etcétera no Entonces tú te ríes de un, de un, de un elemento Que en el fondo le quieres comprar Porque sabes que se va a derretir entonces De todas formas tú estabas comentando Que eh, el que ha sido un poquito mmm, No sé, más real Y que no ha tenido esa cara de hipócrita, ha sido eh, Donald Trump por directamente irse. Entonces, lo que estás comentando, por ejemplo, cuando defendía tantísimo Obama y, y estaba denunciando que el cambio climático igual que en su momento están ahora liderando Greta Thunberg todo este movimiento de los adolescentes, que también hay mucho meme, porque dicen, sí, sí estás eh, intentando salvar el planeta y luego estáis haciendo en general los jóvenes por muchas cosas de nuevas tecnologías que no tienen nada que ver con salvar el planeta pero sí es cierto que hay estudios científicos y que es una realidad lo del cambio climático entonces, en el hecho de que Obama estaba eh, denunciándolo y, pero, y estaba subrayándolo. Espera, déjame pero déjame Obama que termine. Te pero déjame que termine. Que Bruno. Déjame que termine. ¿Tú, eh, Miguel Ángel, ahí en ese le veías también ese punto hipócrita o realmente crees que lo decía eh, de forma sincera? Eh, a ver, yo creo que cada. cada presidente tiene un poco su, su pequeño discurso, su, su pequeña forma de acercarse al mundo y a su electorado, pero yo creo que eran hipócritas en ambos casos. Claro. Evidentemente, eh, Estados Unidos, como superpotencia, es un gran buque que luego no cambia tanto de, de, de rumbo, por así decir, con un presidente u otro, sino que estos eh, intereses así, vamos a decir, geopolíticos, estos intereses un poco que están afectados por, por lo que son los los intereses del Estado profundo, no como por, por digamos la verdadera tectónica de placas de lo, de las potencias, realmente para mí los intereses cuando estaba Obama han sido los mismos que cuando estaba Trump. Otra cosa es que veamos digamos eh, un personaje bastante diferente en lo que es un poco la gestión de los medios de comunicación. La diferencia entre Obama y Trump es el corte de pelo, nada más, porque la política es la misma y la perforada es distinta, ¿no? Pero la política es la, la misma, ¿no? Pero bueno, hay gente, hay gente que dice, el cambio climático, bueno, sí, puede estar eh, modificado, pero es un proceso natural. Quien dice eso tiene dos cosas, en mi opinión, o... ¿O se le puede perdonar porque es un inculto y un desinformado o tiene mala información? Y ¿Es interesada esa, esa corriente de opinión? Porque eso no existe, ¿no? A ver, el problema es que yo creo que ahora mismo mmm, vivimos en un mundo que es absolutamente complejo en el sentido de que cada día es más difícil distinguir la realidad de la ficción. Me explico. Eh, yo creo que existen intereses, de hecho hay un... Eh, el, en la revista Año Cero de, de, de este mes eh, reflejamos de, de, un, de un estudio que se hizo sobre un... Eh, digamos sobre un poco cómo eran los movimientos de YouTube financiados y ahí se miraba como ExxonMobil eh, pagaba a mucha de la gente, o digamos muchos de los académicos que estaban detrás del, del negame, de la negación del cambio climático. El problema es que eh, pensar que alguien está siendo financiado para defender unos intereses es un, digamos, una realidad que encontramos en ambos lados. ¿no? Por ejemplo, como, como bien aludía antes. Eh, Eh, Silvia, al tema de Greta Thunberg, es que ella también tiene está financiada por otras empresas de ecología verde, ¿no? Entonces, ahora mismo digamos hay una sobreexplotación de lo que es la, el utilitarismo de las teorías de, de de conspiración en Internet, de cara, en cierto modo, a eh, causar, eh, vamos a decir, una conciencia de las cosas. No sé si os acordáis aquella foto, que para mí yo creo que marca un poco una nueva era, aquella foto tan famosa de 2015 de Aylan Kurdi, que fue ese niño eh, sirio que murió ahogado sí, en, una, sí, sí. en una playa de Turquía. Eh, él huía de Siria, eso digamos que era una, una causa totalmente legítima, una causa que debía de ser eh, denunciada en los medios de comunicación, pero aquella foto digamos que se construyó, aquella foto no era tal cual, sino que digamos se eligió el emplazamiento, se eligió la postura, etcétera, etcétera, cuando, cuando todo este movimiento cuando de hechos digamos, trasciende y la gente se da cuenta que aquella foto no era, vamos a decir tan tan casual como se había pensado, hubo un, una cierta reacción en contra. El problema ahora mismo es que para crear conciencia en la población, tanto si la causa es real o no, ahí estamos por ejemplo con el cambio climático con la connegación de él, el problema es que hay intereses de todos los, de todos los lados ¿no? entonces hay una batalla mediática que yo me doy cuenta que a la ciudadanía realmente le cuesta muchísimo diferenciar La, la desinformación de la realidad genuina. Yo eh, hay un tema clarísimo en el tema de, del calentamiento global. El calentamiento global es real yo creo que las evidencias lo, lo, lo, lo están encima de la mesa hay consenso científico pero sí que es verdad que hay una utilización masiva, extrema y, y, y muy bien orquestada para que una gran parte de la ciudadanía eh, entre en ese tipo de teorías, a, digamos, a negar la realidad, y, y el cambio climático es uno, pero bueno, es que vemos también que, que incluso estas teorías llegan a incluso a, a tocar lo que es la, la, la forma de la tierra, ¿no? que quizás ya sí, sea sí, sí, sí. el ejemplo más, más, más evidente, ¿no? Una de las cosas que puede pasar ante todo esto que está ocurriendo es la escasez en el futuro de alimentos. Sí, es que mira, lo que lo que estamos asistiendo es a un apocalipsis en, en, a cámara lenta. O cuando decimos a cámara lenta es un poco, a, según nos movemos nosotros, a, a, a un nivel humano. Porque a nivel geológico esto está ocurriendo tremendamente rápido. ¿no? O incluso anunciada, pero que, que estamos como diciendo no, no. Si no, esto va, dentro de muchísimo tiempo es cuando no, nos va a afectar. Claro, además es que el apocalipsis que que que siempre ha sido, bueno, pues como muy famoso, ¿no? de lo que es en nuestra cultura occidental, por así decir, el apocalipsis siempre se ha pintado, pues yo que sé, por Nostradamus, los mayas, Parravicini, etcétera, etcétera, como una cosa algo que ocurriría eh, como muy rápido, ¿no? como algo de relámpago y algo que ocurriría de alguna manera como de una manera muy muy drástica la realidad es muy distinta, la realidad es que estamos asistiendo a un apocalipsis, a un gran cataclismo ...que ocurre a cámara lenta... ...y además frente a la indiferencia de la gente... ...pero hay muchísimos elementos... ...para eh, hacer esta afirmación... ...por ejemplo está el tema del deshielo... ...como habíamos las olas de calor... ...todo el tema de los incendios... ...que hemos estado viendo este verano... ...ya sea eh, en Canarias... ...hemos visto el Amazonas... ...la acidificación del mar... ...y hay sobre todo... ...una cosa que para mí es muy importante... ...y es que estamos perdiendo biomasa... ...de una manera brutal... ...estamos viendo eh, una sexta extinción... No que no solo afecta a los grandes mamíferos como podrían ser rinocerontes el elefante, etcétera, sino que vemos por ejemplo en España, en 10 años hemos perdido más de 30 millones de gorriones, eso uh -huh. parece un detalle que, que, que incluso casi casi no sale no sale en prensa, pero esa es una destrucción de esa masa de, de animales, de esa biomasa que es importantísima para la sustentación de la vida se habla incluso ahora de lo que es el, el, ese síndrome del parabrisas limpio que hace Hace dos o tres décadas, cuando hacías un, un viaje en coche largo en España, cuando llegabas es tenías... Bien. Eh, el parabrisas totalmente atiborrado de, de, de, de insectos. Ya prácticamente eso no pasa. Es que también se ha perdido muchísimo en cuanto a, a población de insectos. Que fíjate que se estaba diciendo, que lo que te comentaba Bruno, de si vamos a pasar hambre porque no va a haber alimento. Y se estaba diciendo que iba a haber muchos insectos a la hora de comer y se está viendo que la población de, de los insectos también está bajando. No, es que bueno, los entomólogos están muy alarmados en este sentido. Y es que lo que ocurre ocurre con los insectos es gravísimo porque es la base de la alimentación de muchas, de muchos animales, o sea, es la base de muchas de las cadenas tróficas que luego llegan a animales mucho más grandes ¿no? entonces es que cuando hablamos de este tipo de cosas parece que nos interesa solo la comida que le afecta al ser humano, podemos por ejemplo el ejemplo de la, de la sobrepesca del mar pero en realidad lo que está cayendo en cascadas no solamente es la base de la alimentación humana, sino de todas las cadenas de los ecosistemas del planeta, hay, hay un día que muy brevemente lo digo que es el tema del de, día de la sobre capacidad de la Tierra, que básicamente se define como aquel día en el que el planeta Tierra ha, mm, ha gastado todos los recursos que el planeta es capaz de regenerar en un año. Entonces, cuanto antes es esa fecha, digamos, que mayor es el consumo. Y, curiosamente, este año, en 2019, el día de la sobrecapacidad de la Tierra, ha sido el 29 de julio y ha sido la fecha más temprana desde que se tiene historia. Esta fecha que, que se viene midiendo desde 1970 no ha parado de adelantarse. Entonces, eh, estamos llegando a un punto que, que en algún momento tendrá un punto de inflexión, un punto de ruptura en cascada en el cual veamos como todo el, el preciosísimo tiempo que estamos perdiendo en negar todo este tipo de, de fenómenos. Ha aparecido en los últimos tiempos eh, también como consecuencia de esto una figura, una imagen que es la del refugiado climático. En cierto modo, esto facilita el trabajo de lo que quieren hacer, que es que no existan eh, personas de determinados países en el mundo. El clima es una forma de quitárselo de medio. Claro, es que es lo que pasa. Yo, por ejemplo, cuando estaba eh, documentando el artículo sobre, sobre la geopolítica del deshielo, me di cuenta que la mayoría de las publicaciones que trataban sobre el tema, se ceñían como a una visión muy funcionalista, como que el único problema que había, eh, digamos, del Ártico, era que simplemente iba a haber nuevas rutas y, y, y poco más, ¿no? Prácticamente una pérdida residual del hielo. Pero es que en el fondo no es así. Es que resulta que el, el problema es que el deshielo del Ártico no es solamente unas nuevas rutas de paso, es absolutamente una configuración planetaria nueva, es decir, es un nuevo planeta, en el sentido de que, por ejemplo, en las zonas donde ahora mismo están más presas del Ecuador, si, si se derriten los polos, allí probablemente la temperatura suba lo suficiente como para que no se pueda vivir eso, junto con otros elementos como los océanos. Los océanos, la acidificación de, del mar, la pérdida, de, de, por ejemplo, de, de conjuntos de, de, de arrecife de coral, etcétera, etcétera, pueden hacer que millones de personas en todo el mundo se vean obligadas a desplazarse Porque, no pueden, porque porque, en los sitios donde están la vida ya no es no es factible. Eso nos va a generar unas presiones y unos roces eh, grandísimos. Incluso hay quien habla de guerra, porque no es como se está hablando ahora, no es solamente, por ejemplo, eh, millones de desplazados por una guerra como puede ser Siria, sino que hablamos de eh, grandes zonas del mundo, o bien por desertificación o bien por otro tipo de, de, de, de detalles ya no van a poder albergar la vida una presión migratoria importantísima a ese nivel eh, viendo por ejemplo como el tema de la inmigración ahora ya es un problema o, o ya genera digamos muchísimo debate en medios de, de comunicación etcétera, etcétera, cuando eso sea de una manera masiva, yo creo que hay un, un, un, una serie de problemas para lo que nos estamos preparando Pero es que por ejemplo en esto que nos estás comentando, no sé si si vamos por ejemplo en, en Libia, por ejemplo, en ¿eh? eh, cualquier país de, de, de África vale, pero Libia, las eh, costas eh, pierden, se pierden, la cadena eh, trófica pierde totalmente sentido, eh, pierden las eh, costas, con lo cual cambia la agricultura y la gente emigra eh, por la pobreza, por el enfrentamiento que hay en el país, emigra eh, a Europa y los que intentan llegar a Europa desde Libia mueren en el mar. Les viene fantástico a los que quieren dominar el mundo la inmigración les viene fantástico porque se mueren en el mar se mueren en el mediterráneo los que no quieren el primer mundo sí no no, evidentemente hay hay muchísimas muchísimas de cosas a denunciar en ese en ese sentido, pero yo sí que haría una diferencia de lo que pueden ser ese tipo de, de bueno la verdad que el, eh, es un problema de fondo grandísimo, pero lo que se piensa es que cuando esto empiece y ya está pasando, ¿no? por el tema de los tifones, huracanes y tal, pero cuando se, se piensa que nos vayamos adentrando varias décadas en el siglo 21, eh, el, el tema de, o sea, la, los movimientos migratorios por el clima cada vez se irán a más, ¿no? Entonces, lo que lo que se está hablando ya es de una especie de de problema sistémico que, que que, digamos, hará todavía más compleja la situación anterior. Y, curiosamente, no nos estamos preparando para eso. De hecho, ni siquiera nos estamos preparando para la propia pérdida de costa, ¿no? Hay por ejemplo eh, científicos que están alertando de que deberíamos de ir entrar, moviendo las ciudades un poco hacia el interior de, uh -huh. para ir preparando un poco la subida del mar y ni siquiera esto estamos haciendo, ¿no? Entonces como digo parece que, que ahora mismo estamos en un momento de la historia en el que todavía no hemos alcanzado un punto de, de colapso, un punto de ruptura en todo esto que estamos hablando de los ecosistemas pero deberíamos estar haciendo De alguna manera, no estamos a, a la altura de los tiempos que nos tocaría vivir. Y en la revista Año Cero has publicado un artículo sobre todo esto que nos estás contando, sobre el apocalipsis climático, ¿no? Sí, Es un doble artículo, uno lo ha publicado mi, mi amiga Isabel Herrán, sí. que habla sobre el, el apocalipsis climático, y yo hablo sobre la geopolítica del deshielo, de cómo ella un poco muestra cómo, cómo es todo este colapso que hemos estado hablando, y yo muestro la cara B, cómo las grandes potencias están partiéndose el Ártico y haciendo, pues bueno, preparándose ya, uh, tratando de ganar posiciones para un mundo nuevo. Miguel Ángel Ruiz, Mar, muchas gracias. Bueno, querido, un besito. Un abrazo a los dos, muchas gracias.